Ojo que Bien. todo lo que deba ser este bueno, un sí, mate un... torta Frida He visto para... pasar un bizcochuelo sí. por el, este, el estudio principal ahí. de Radio Rebelde con lo cual eso hace más amena la, la, la tarde, digamos, la tarde, la tarde. Lo que en, Esta tarde que la tenemos cargada de información, cargada y, de información, ahí hay, hay con de todo. Sí, hay de todos, hay, hay un sábado, para algunos importantes pues se define algo que es la la champion sí, a los que son futboleros estoy recordando que la última vez que nos encontramos nosotros aquí estamos siguiendo la alternativa de un partido de la segunda división del fútbol argentino en ese caso está, central estamos cerca está, estamos <risa> cerca sí sí vamos siguiendo minuto a minuto en este es caso seguro. en vez de un partido de la eh, de la segunda división, Bien decía antes, vamos a seguir las alternativas de un partido de Champions League. Ahí está. Estamos sí. ya para otras ya cosas, la mezcla europeo es parte del crecimiento propio de la mezcla Ahí está. Te eh. cuento que vamos a tener en esta tarde Como siempre, como siempre se escuchas Cuénteme Tenemos los cuatro bloques, cinco que separan a este programa Primero tenemos las noticias noticias insurgentes Con la campaña del deporte Que hay una noticia bastante bastante buena Muy buena, sobre todo para la gente La gente deportiva Que sí. no en nuestro caso eh, Por menos hablo por mí Que bueno, ya desde un tiempo hemos colgado los, los botines También tenemos Campaña de comunicación, que ahí una compañera va, está a cargo de contar un poco cómo viene la cosa. Es lo que hay, si bien el domingo ha pasado es lo que un hay domingo caro. electoral. Es lo que hay, hoy se viene cargadito porque hoy se viene cargadito. domingo pasado nos ha Ajá. dejado tela para cortar, ¿o no? Permítame felicitarlo por la transmisión del domingo pasado. Muchas gracias, Pelusa. Es una es una victoria de, de todos. Me Felicitaciones, va a decir, la el, verdad que una es, transmisión impecable. 7 horas Impecables. de transmisión desde la entrada sin interrumpidas. Ininterrumpidas han este, hablado muchísimas personas. Sí. Eh, políticos, periodistas, eh, la, la verdad que completo completito. completito. Así que completo. bueno, eso también va a estar girando por la internet. Eh, seguramente en algún momento compartiremos también algunos de esos fragmentos porque son jugosos, digamos. La verdad que este, la verdad que muy buena, muy buena producción. Y hemos, con el abuelo de un montón de gente también que... Hemos tenido que eh, trabajar más eh, de uno, eh, fue eh, una jornada larga. Bastante larga. Sí, sí. También eh. tenemos, bueno, esta sección que es la que todo el mundo espera, Ociquito de Ratón. Ociquito de Ratón, este... Que, que creo que va a venir más, más afilado que nunca, porque tuvo mucho, mucho de esto de que decimos del domingo, fueron las elecciones, tuvimos que elegir. Ajá. Algunos tuvieron que elegir, o no, no sé, uno nunca sabe, porque el voto secreto... ¿Quiénes son los candidatos ya? Porque ya están decididos ¿Qué van a representar a cada partido? en en la ¿Qué se diría? ¿Mayores? En las sí, la primarias en, la, en, la, en las generales, en en las las generales, generales. Ser, ¿no? Y después tenemos la mesa ratona también Que ahí tenemos un tema para introducir Que sí. después se lo vamos a estar adelantando Bien eh, Pelusa, eh, usted ah, dé sí. las la vías de comunicación Que yo después le tengo ya una una noticia Ya, fresquita, eh, fresquita Recién salida de esta Pobretón la internet que nos toca lidiar cada día este Va cuerda aparentemente En las oficinas de sí. personal Están dándole cuerda y ahí no llega internet sí, Pero usted sí. de, de las este, formas de comunicarse Con este humilde programa Te puedes comunicar aquí a esto que la mezcla po, Por la 90.5 al 155-426-163 Es el directo para que vos te comuniques aquí A esto que es la mezcla Te lo repito de nuevo por si lo dije muy rápido 155 426 163 son la vías de comunicaciones para que te comuniques a este programas Y digas lo que tenga ganas de decir, obviamente Está abierto para todas las opiniones Impecable eh, Lo que le quería comentar es que eh, Barcelona se ha puesto en ventaja así ah, sí, eh, información calentita, calentita Para el que no sabía, el partido había arrancado ganando el Barcelona 1 a 0 Con gol de Pedro, lo había empartado Rooney Y en el segundo tiempo, quien, sino el maravilloso hincha... Del, del glorioso rojinegro, Lionel Messi, puso en ventaja una vez más al Barcelona, eh, vamos camino, me voy a hacer adjudicar esta victoria como hincha de Newell y Lionel Messi, 2 a 1 eh, por sobre el Manchester United, si usted quiere decir algo... No, no, lo que es habitual es apoderarse de otros triunfos, pero no está bien... No, no, no, el, no es, no es el... habitual, es algo que nosotros... Eh, <risa> Ah, lo, lo queremos, polémica, no, queremos, polémico, no queremos, polémico, lo queremos sí. el tipo es de Newel, ¿viste? Entonces, bueno, que venga sacarlo a sacar a Newel del pozo, a ver qué pasa. Bueno, si es algo que esperamos todos también, pero <risa> para que lo diga así. No viene, no vino, Bel, no vino bien, va a venir. Pa, pa. Qué, injusto, censura, qué injusto que, que son con nosotros, pero Censura total. Pero bueno, de ilusiones también se vive, así que tranquilo, en algún momento se dará. Sigue llegando las personas ahí, a este estudio, a de, este Radio estudio de Radio Rebelde. A estudio de Radio Rebelde. En cualquier momento se va super superpoblar este sí, estudio. De fondo escuchamos a los compañeros de La Semilia. Cerró, han cerrado la puerta del baño, también sí. se escuchó. Acaba de llegar... Ruth también a nuestros estudios. Escuchando los, los ahí, cafés, escucha los besos. Llega eh, los, los cafés. Los cafés están listos. Esto es como estar en una sí. en el medio sí, de su casa con dos intrusos que no van a parar de decir, <ríe> de, de decirse durante de dos horas. Increíble. ¿Qué te parece si aprovechamos ya que están los cafecitos hechos, le metemos música y alegramos esta tarde gris, que está para esto, justamente para el café? Sí, que dale, Don. ante Y sí, si pasaba la música aquí en esto que es la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde Estamos disfrutando de, un, de unos cafecitos, de unos cafeces diría un compañero una Ay, compañera Han llegado los cafeces y en cualquier momento llegan los manices también, sí. porque no este, Bueno y tantos otros condimentos de la tarde De esta tarde gris, que la verdad acaba de llegar Chechi, un saludo muy grande para Chechi Estoy teniendo una cantidad de problemas con la computadora, pero sí. usted ni se imagina, pero eh, no importa. Vamos sí, me imagino porque lo estuve hoy esta mañana, así que quédese ah, tranquilo, ya pasé bien. por la misma situación. Hablando de esto un poco, sí. vamos a darle ya contenido, vamos a empezar con las informaciones. Desde aquí, desde la 90.5, lo que se vienen son las noticias insurgentes. Eh, la campaña del deporte decía que tenía una novedad muy grande para la gente... La gente adulta, no me si mayor ni vieja ni algo, gente adulta, gente adulta, que va a estar eh, va a tener su, digamos su, su propio horario para hacer gimnasia, educación física para adultos. Esto va a estar bueno. Y la tenemos a una a una compañera aquí desde que está a cargo de la campaña del deporte Ajá. y nos va a contar un poco más en detalle de qué se trata esto. Muy buenas tardes, eh, Clary. Eh, todo bien, ¿y usted? Bien, todo bien. Eh, sí, como vos decías, se viene una novedad en la campaña del deporte, va, va a arrancar gimnasia para adultos eh, todos los viernes a la tarde. Eh, que bueno, te cuento un poco, esto sale, surge de una articulación que hacemos con el ISEF, que es el Instituto Superior de Educación Física, que... Que bueno, que nos proponían eh, hace un tiempo que los alumnos puedan venir a hacer sus prácticas acá en los territorios de, del Movimiento giros en, en el cual movi el Movimiento Giro está trabajando. Así que eh, ya ayer, digamos, estuvieron viniendo los chicos acá por primera vez al barrio y eh, coordinamos con la capilla para que las actividades se puedan realizar en la capilla porque era importante conseguir un, un lugar cerrado para eso. Así que a partir del viernes 10 de junio a arrancar. Todo los días vamos a las dos de la tarde en la capilla gimnasia para adultos está a mi cargo el estudiante de educación física, está en el último año de, de la facultad, este, haciendo sus prácticas eh, por lo cual se va, va a terminar digamos en noviembre eso. Y, y digamos la edad de adulta y qué desde qué edad sería más o menos. En realidad eh es abierto, o sea, cualquiera de cualquier edad puede ir. Eso no, no es que no van a poder ir gente joven, ni mucho menos. Lo único que hay que tener en cuenta es que el ritmo que van a tener esas actividades está pensado para gente mayor, digamos, alrededor de los 60 años. O sea, que el ritmo para eso va a ser un ritmo, digamos, más lento quizás que una persona de 20 años no, eh, digamos, se puede exigir quizás mucho más. Pero bueno, pero, digamos, la, la invitación va a ser abierta a todo el mundo. O sea, que el que quiera ir y disfrute de, de la clase está, por supuesto, invitado eh repetí de vuelta al lugar qué tiene sí. se puede inscribir la gente puede llegar justo el día de la clase cómo es Sí, exactamente, en realidad eh, va la semana que viene vamos a estar bien eh repa, digamos dando volantes, pegando fichas en todo el barrio, porque recién el viernes día va a arrancar, decir, el viernes que viene no el otro eh y sí le digo es que pueden acercarse el mismo viernes a la capilla a las 2 de la tarde. El viernes 10 Y ahí ya pueden arrancar las clases Mismo cuando nos ven a nosotros repartiendo Inclusive se pueden acercar a la radio O al centro cultural Pueden avisar que, que quieren arrancar digamos Los podemos anotar y demás Pero si no, simplemente yendo La primer clase Se acercan a, hasta la capilla eh, San Joaquín y Santana eh, Y comienzan ahí a, a tomar las clases El cupo, digamos, de, de, de personas Que pueden hacer ir a hacer gimnasia ¿Es limitado no, o no tiene límite? O... No ir todos los que quieran, eso está está perfecto, digamos, el espacio adentro de la capilla está bueno porque es bastante amplio, inclusive la idea es poder ir consiguiendo colchonetas y, y diferentes materiales eh, para que también se puedan hacer actividades en el piso más adelante y, y ir avanzando en ese sentido, pero no, cualquiera puede, puede ir, bueno, son deslimitados, si ¿sí? vemos que después no entramos a la capilla y buscaremos un, huma, un lugar más grande, ojalá que no pase eso, ¿no? Pero por ahora la, eh, va a ser en la capilla y cualquiera puede puede ir Remito, digamos, lo de la edad no, no, no es condicional, lo que sí, que el ritmo Que van a tener las actividades van a ser pensadas para gente mayor Pero cualquiera puede estar participando Sí, eh, discúlpame Clarice, acá tomaste te saluda sí. eh, Por ejemplo, Pelusa, ¿estaría en condiciones de ir a estas clases de, de gimnasia? Eh, o sí. eh, ya le diríamos, Pelú, usted vaya con los más jovencitos ¿Usted qué opina? Eh, ¿y yo qué opino? Digamos, para mí Pelusa debería ser Nintendo y ser uno más jovencito. Ahora, si ve que no no tiene mucha ganas de correr demasiado, puede ir a hacer quintales para adultos en una colchoneta y hacerlo más joven. O sea que lo van a hacer Vamos, correr. Tranquilo, ¿cómo? Es, muy, es, por, es más que nada por la rutina. Sí, digamos... Eh, al principio toda actividad física cuesta un poco Siempre al principio no se cansa Le cuesta más hacer ciertas cosas Por eso lo, los avances son de a poco eh, Y eso es lo que se entiende digamos, en las diferentes edades Con la intensidad que, que va a tener cada cuerpo Usted fíjese, Pelusa, eh, que la eh, Clarisa ya empieza a hablar Con cierta sí. propiedad de profesora sí, sí. Empieza a entender ¿no? con entenderlo Con conocimiento de causa ah, La chica no, que no, estudia no, Comunicación no, Social no. Ya nos está hablando de que eh, sí. digamos, Bueno, se puede resentir el cuerpo Cuando uno empieza la actividad física Sí Y sobre todo cuando sí. no lo hace muy seguido. Claro, no es demasiado científico lo que estoy diciendo, es más que nada, eh, ir digamos uno va conociendo esas cuestiones, inclusive estuvimos hablando mucho con los estudiantes de educación física nos estuvieron contando ellos cómo pensaban esta actividad, y por ejemplo, esto de, de ir al piso una colchoneta se piensa más de, como un objetivo para la gente mayor, porque en un principio cuesta muchísimo. Entonces, toda esa Esas cosas las tienen muy claras los chicos de educación física, está bueno, porque inclusive uno puede ir hasta plantearles decir, bueno, tengo tal problema de salud tengo tal problema en la espalda o en las piernas y demás, y ellos pueden pensar alguna rutina o algunos ejercicios para, para potenciar o para mejorar los, los movimientos de esos lugares. O sea, que también está bueno pensarlo como una medida más preventiva de la salud y esto, estar cuidando la salud cotidianamente, constantemente y no pensar solamente, bueno, cuando me duele algo, cuando me pasa algo voy al médico, sino todos los días yo hago actividad para que para mantener mi cuerpo saludable. Bueno, Clarisa, de repetir el lugar y, y, y bueno, y volver a repetir la invitación para todo para toda la gente que tenga ganas de ir a, a mover el cuerpo. A mover el cuerpo, sí, bueno, la invitación va a ser a partir del viernes 10 en la capilla San Joaquín y santana Ana eh, a las 2 de la tarde para gimnasia para, para adultos bueno esa sería la, la información después igual vamos a estar pegando carteles y, y repartiendo volantes así que pero si se quieren acercar o a la capilla o, digamos, o a tanto el centro cultural como en la radio pueden y si no van directamente el viernes 10 para para la capilla voy a ver si voy a ver si convenzo a mi viejo para que vaya bueno, convenzo nomás <ríe> listo, muchas gracias claro Bueno, y así pasaba nuestra compañera Clary, a un poco acá tirando la información de gimnasia para adultos, donde tal vez pueda llegar a ser partícipe por ahí. Uno nunca, uno no sé todavía. ¿Quién, Lo su, tengo que pensar. ¿Su padre o usted? Y pod podía morir los dos. <risa> yo me lo imagino caminando por la por calle Buchar, yo no sé, la capilla, vestidos increíblemente. Como de cita Con las dos botecitas de agua en la mano, una cada una y una jogineta vincha. Es equipo de deportivo tan lindo, ¿no? Porque ah. usted vio que la gente cuando cuando se cuando empieza una actividad deportiva sí. se luquea para eso. O sea, no es que yo me pongo lo primero que encuentro no, en no, la no. taca. O ¿Hay que salir un... a hacer actividad eh, física? La primera actividad con onda. La primera actividad física, de la actividad física es ir y, y este, buscarse los y elementos elegir la, y elegir la vestimenta, porque elegir la indumentaria. No es salir a caminar de... así nomás porque si sí, alguien mete le onda, porque si no estamos en el horno. Sí, por ejemplo, cosa que no tengo yo porque no camino. Claro, yo como no tengo ropa no lo no voy a hacer. Mi madre es una gran este una, una persona que cada vez que arranca una actividad física, ella bueno, se sí, sí, tiene sí. todos los elementos después le dura un mes y medio más o menos <risa> la, la iniciativa el, el, después ya no aparece mal después ya está usted todo. chechi cómo se lleva con el deporte no hay, de, no, hay no existe deporte en la vida de cheche acá no Me de... dijeron que le decía OJ, no j <risa> no no no sé me llegó el comentario nada más <risa> al pargata porque qué alpargata con más onda el humor hoy el humor hoy, hoy viene bien afiladísimo. Afiladísimo. Sí. Así sigue, toda aquel que toda aquella persona que tenga ganas de hacer gimnasia, tranqui, como para ahí empezar a moverse nuevamente, lo no puede hacer, se puede acercar a la Capilla San Joaquín y Santa Ana y ahí van a estar los profesores el viernes 10 a las 2 de la tarde. Si no la vites las chicas, te puedes acercar, serás bienvenido. Y ahí empezarás con alguna rutina, no sé de bien de qué vendrá Igual está lindo, viernes, sí. dos la tarde, con Tranqui, recién hablábamos de, de, hablábamos de la fresca que se está viniendo, dos de la tarde hay un solcito ahí que va pegando muy interesante, Pelusa, Así no sé. Eh, Comienza eh, a ser shock, eh, confío en verlo caminar por calle y buchar con la botecita sí, de agua. y con una joguineta gris, sí. no, patética, vinchita eh, de vinchita de toalla, de todo para la transpiración... Sí, hermoso, hermoso. No, algo... no. Tommy, ¿qué te parece? Mandó una cortina. Voy a la, a la, a la otra comunicación o está, a ver qué me sale. Está, es, está esperando en línea, ¿quién está? está? En línea. Lo cortiñamos, hablar... para para que lo cortiñamos. Sí, dale, vamos. Si no te excluye te mantiene cautivo en este neo feudalismo corporativo. Elvis, ¿sí? Ahí sido ahí, ahí, fue cortineado y estamos de vuelta al aire. Ya tenemos este, la comunicación pelusa, me parece. Perdón, perdón esto es bueno. Radio Verdad. Esto es Radio Verdad, estamos en vivo y en directo. Yo, por ejemplo, no sé, ¿con quién estamos comunicados? Estamos esta comunicados con Julia Cadoche porque nos va a estar eh, contando un poco de la campaña de comunicación. Muy a buenas tardes, la tenemos ahí a Julia Cadoche. ¿Qué tal? También que anda por ahí sí. eh, eh, ¿Cómo que anda bueno, por ahí? No. Está ahí operando, está haciendo lo suyo lo... Ah, bien, bien Lo he escuchado un poco más cerca <risa> eh, Bien, en un principio La campaña de comunicación Te cuento digamos, eh, La idea es poder empezar a realizar Algún tipo de intervenciones Tanto en territorio insurgente eh, Como en los territorios rebeldes De Empalme y, y la Cerámica Como en el territorio cero Y poder digamos plasmar de algún modo toda digamos, nuestra construcción o ¿no? todo lo que hacemos en el cotidiano en los distintos territorios llevarlo a, de alguna forma a hacerlo digamos, gráficamente en ciertos espacios por eso también en estos días van a ver que el territorio hemos renueva sus carteles para poder empezar a darle una estética común digamos, así como el centro cultural está pintado de rojo y negro con el escudo de la ciudad futura digamos con nuestra bandera de militancia ética y territorio Poder así llevarlo a todos los lugares digamos, en los que trabajamos y también digamos, que uno pueda transitar el territorio insurgente e ir teniendo cierto tipo de referencia de digamos, cuáles son, desde los productivos del movimiento hasta digamos los espacios educativos y demás. Esa es, digamos, a grandes rasgos la idea de la campaña de comunicación. Eh, categórica, Gomenaketa. Ahora sí, Julia, estoy eh, cerca tuyo. Ah, eh, bien, te, te hago una pregunta, el otro día yo he, le hago... había un cartel muy cerca, muy próximo a un cartel de campaña, no estaba el de uh -huh. Ciudad Futura, ¿puede ser que haya desaparecido un cartel de campaña de un candidato eh, o yo vi mal? Eh, sí, eh, hemos estado también haciendo algún tipo de más a lo más guía, digamos sacando el cartel de la entrada de Ciudad Futura para renovarlo un poco en, digamos, en tren de, de recondicionar los carteles. No encontramos algo que adelante del cartel, de de entrada a la ciudad futura estaba el cartel de el candidato Juliauliano de la fuerza de la esperanza eh exactamente la fuerza de la esperanza que llamó evidentemente tanta fuerza no tenía porque tiramos un poquito y lo sacamos digamos realmente <risa> para marcar un poco la cancha y y también vamos adelante el cartel de la ciudad futura no, no. conmigo no Julián <risa> conmigo no, conmigo no. exactamente claro, conmigo señor no, con el territorio rebelde y yo aprovecho para felicitarla públicamente a la compañera y a los compañeros que están porque no sé si usted lo vio eh, supongo que sí porque en la asamblea ya hay uno Ahí, ¿sí? la, el nivel de prolijidad que está manejando la campaña de comunicación bien, sí. eh la yo que... fui siempre sí. fui muy malo para las manualidades pero eso es difícil no seguro Y aparte... Sí, sí, está, estamos intentando, digamos, o lo hacemos prolijo o no lo hacemos para también en, en esto, digamos, poder embellecer, digamos, que esto, que todas las cosas que incluso hemos conseguir en la para dignificar el territorio también empezar a hacer, digamos, lo mejor, digamos, lo más bella posible las cosa para que el territorio esté cada vez también incluso, digamos, hasta decorado si se quiere, además de poder, digamos, transmitir el espíritu de nuestro movimiento. Aparte hoy tuve el agrado de ir para zona rural y vi un par de carteles que la verdad que son impactantes ante los ojos cuando uno va llegando y, y empieza a ver esos carteles de de salud comunitario. Cu a ver, cuénteme qué cual cual ha visto hoy en zona rural. Oye, por ejemplo, vi el de digamos el de, los, de la, los tanques de agua, el de, el de uso público, ese. El uso público del agua. Del agua. Ese, ese la verdad es impactante. La verdad está bueno. Digamos el impacto que da cuando uno va recorriendo el barrio, digamos más más más para allá zona rural, digamos. Hay proyectados, Julia, me parece, algunos carteles que tienen que ver más con ya marcar la cancha definitivamente con el que es nuestro enemigo, el desalojador de, de la zona rural, ¿puede ser? Exactamente, en esta primera etapa lo que hicimos bueno, fue esto, recondicionar los carteles que teníamos antes y ahora ya este sábado pudimos terminar con eso y la segunda etapa se viene un poco más, digamos, si se quiere que todo el territorio insurgente, digamos, pueda conocerle a gran escala la cara, digamos, al, al indigno Mario Jauregui, y que también, digamos, poder que ellos, digamos, que se animen a transitar por el territorio insurgente, sepan que los que están, digamos, en fal de los que están en off-site son ellos, digamos, que ahí, digamos, los que más nos, somos nosotros en territorio insurgente, así que, digamos, un poco eso, se van a encontrar, digamos, desde algún tipo de carteles más, digamos, graciosos, si se quiere, digamos, que también de modo intentan ponerlo nervioso, y por otro lado también es bueno que todos los vecinos, digamos, que no les conozcan la cara todavía a Mario Jaure y puedan conocerla, digamos, y saber quién es este tipo cuando anda con su camioneta por el barrio impunemente, sepan, digamos, qué es lo que está haciendo y cuál es su propósito en el territorio. Así que, digamos, ya se va a venir, digamos, carteles más interesantes. La contraofensiva. Que... ¿Eh? La contraofensiva de los carteles se viene en breve al territorio sí, insurgente. Sí, sí. así que por pintar, un, por pintar una cerca va a, tener que, va a tener que enfrentarse, si se quiere, con, digamos, con carteles a gran escala. Que se la banque. Se viene, sí, que se la banque y se vienen los carteles informativos <risa> también porque van a empezar a conocer... A, muy claro, muy descriptivo sí, también. Sí, muy descriptivos, creo características muy particulares de roedor también, sí. nosotros que andamos con, lo, con los roedores no me puedo llegar a imaginar cómo puede llegar a hacer eso no, realmente yo creo que a usted Pelusa se va a sentir más que más que entusiasmado con este tipo de carteles porque realmente esto, tomar digamos, es, empezar a estar a la ofensiva con este tipo, de desde lo discursivo también, ponernos a, digamos, esto, a enfrentarnos digamos, no directamente, pero sí a marcarle que, digamos, que la cancha es nuestra, y acá él está, digamos, de visitante, así que digamos, más bien de metido. Está de intruso, intruso. Sí. Hasta, ah, hasta que se va a tener, lo, se va a tener, sí, ir, yo a tener que ir, pero vamos a correr. Esa es la conclusión. Sí, sí, no, sí. sí. Así sí. que, bueno, también les, conto, digamos, les cuento que ya un poco, digamos, sin todavía tener que recurrir a ese tipo de carteles, en el tambo, digamos, las están pintadas nuevamente con nuestros colores digamos, las cercas están de rojo y un lindo mural que hemos hecho y por lo que digamos, por otro que nos han llegado ya de alguna manera también es como que se resignaron a, digamos, a volver a intentar hacer algo eh, con eso digamos con ese espacio digamos, con esa cerca con esa pared así que esperamos que digamos, que cuando nos pongamos realmente a darle con nombre de a él tenga todavía mucha más fuerza. Bueno, Impec impecable, está. Pelusa. Sierrale sí, usted porque qué, qué orgullo, Pelusa, qué orgullo. Sí. Ay, pero algún orgullo para mí estos conductores que son realmente, mira, una torpetitud. Bueno, gracias, gracias. gracias. Esta esto de tirarse flores. Emocional. Sí. Tomás. Ya, está. está a punto de las lágrimas, ya. Basta, se resta comunicación porque sí. me emociono. Muchas gracias, sí. Sí. Muchas gracias, un, bueno, gracias un saludo. Bueno, y así y así pasaba la compañera Contándonos un poco la pauta e informándonos de los carteles y de la nueva, ¿qué se podría decir? Estética de, sí, de, todo. de comunicación. La, la, de la nueva comunicación del territorio insurgente. El territorio insurgente. La cartelería. La, la cartelería, la verdad está muy buena. Muy interesante, muy, muy, muy trolíscola, la verdad que, que me gusta mucho los carteles, no es lo mismo estar en un lugar que uno ve algo en donde uno identifica, acá está la huerta, ah, acá está el centro cultural, acá está la radio ah, y por ahí está el pelusa, acá está el chechi, la verdad que está el carterito del chechi también, pintado de, de rojo y rojo y negro eh. y que vea el chechi, y que ya, aquí ya sé chechi, aquí, aquí está chechi, <ríe> bueno y así pasaba nuestra compañera y esto fue Noticias Insurgentes, Tomi, ¿qué te parece si le ponemos música y le ponemos onda a esta tarde gris? Le, le pido frío, que antes frío. me pase los números de teléfono. Ah, los números de manda de un mes. Ahí, eh, ahí yo estaba leyendo, tal vez eh, cheche me pueda volver a actualizar los números, pero había visto un nuevo gol del Barcelona, eh, ahí en la página que se estaba actualizando a cuerda, como va <ríe> nuestro internet, pero aparentemente ya era un 3 a 1 eh, con sí. baile incluido, ya de haber terminado Prima. también. No, no, porque decía que se estaban comiendo un toque bárbaro ah, ya, ya, no, no fue no, una apreciación no, mía de, No, yo pensé que como venían en la euforia de que no, no, no, Pensé que de, ya quería inflar todo Lo decía Que lo de inflar está de moda igual, no importa Se infla lo, la, la encuesta, se infla se infla todo ah. Y por qué no de inflar esto de Se están comiendo un baile, no sé no si, usted, que verlo. si usted dice pelusa a <ríe> Cada que entramos en estos terrenos no, bueno, no Sáquenme de acá, sáquenme de acá te comunicar al 155-426-163. Es el directo para que vos te comuniques aquí a La Mezcla y a la 90.5 Radio Rebelde. Cambiamos de operador, lo tenemos a Chechi operando controles. Tomás se cruzó El original, el original. Así que ahora vamos, le ponemos música esta tarde. ¿Qué le parece, Tommy? Ahí Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. resucitar, esta noche te quiero conmigo loca dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigora café se podría llamar esta emisión de... de, de no pudo hablar, discúlpame. Sí, tengo... A, que también, mi micrófono Oh, mirá. ¿Estás seguro? ¿Está parado? No. Ahí. Ahí estamos. ¿Se escucha o no se escucha? Ahora sí. Chechi, pongas el auricular. Uh. Ahora sí. Ahora sí. Eh, decía que esta emisión podría llamarse tranquilamente entre mis cochuelos y café. Porque... <ríe> Tomás Monteverde me está mirando y hablando. ¿Por qué? Sí, Acabando te... un, una porción de bizcochuelo que la verdad está muy rico sí, está muy Agradecemos rico. a mi hermana Que ah, fue agradece. la que lo hizo así que muy, muy muy rico, así que un saludo para mi hermana también Muy muy, muy rico eh, Son las 17.39 en todo el territorio nacional, Pelusa Arrancamos este el bloque de esto que se llama es lo, que hay. Y... Y hay un... es lo que hay y hay un montón de cosas Hay muchas cosas, pero para eso, para darle inicio a este bloque Le pido al Chechi que empiece a buscar ese separador tan hermoso que es lo que hay Es eh, lo que hay Para luego introducirnos en muchas cosas que dejaron estas internas, estas internas abiertas y obligatorias. obligatorias ¿Está? Es lo que hay ¿Qué, qué es lo que hay? Que, que, ¿Que el año electoral es lo que hay o los candidatos son lo que hay? Los candidatos son lo que hay, lo que hay y, ¿Y qué vendría a ser lo que hay? ¿Qué, ¿Qué habría que contar más o menos? ¿Qué vendría a ser lo de las elecciones y todo eso? Seguro, sí. es, es lo que hay para elegir en este año y electoral ¿No hay otra cosa? Sillón, es lo que hay, es lo que hay que cambiar sí, dame, yo, yo, yo, yo. Que Es lo que hay, pequeñas delicias de un año electoral Y así, ya con su presentación incluida, estamos y damos comienzo a esta sección que se llama Es lo que hay y vamos a hablar, más que nada, de un personaje. De un personaje. Y un personaje? dicho personaje con... No, un personaje, personaje, un personaje, personaje el... pero al no aclaré nada, perdón. No, aclaro, aclaré de quién estaba hablando, yo luego le hago una introducción de Jorge. Perdón, eh, sí. Estamos hablando de un personaje que es Miguel del Delce. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel. Eh, así sí, arranca sí, sí. su spot publicitario. Ajá. Mi nombre es Miguel. Este muchacho que... Es no, un tipo común. Nah, no sé, no, me, me, se me mezcló el, con el otro. Es no. medio amigo el tipo común. De todas formas, eh, claro, lo que apareció en estas últimas elecciones fue que efectivamente... Ojo, ya, que sorprendió. Sorprendió, porque en estas eh, internas abiertas y obligatorias, en donde él no tenía competidor... porque Iba solo. Iba solito solo, ha sacado una cantidad de... De votos importantes, lo cual llevó a mucha gente a reflexionar sobre eso. Pero, también, además de sacar los votos, él seguía mostrando lo que verdaderamente era. ¿Por qué? Sí, no sé si uno lo, lo habrá visto, seguramente que sí. Él dijo que estaba era el único candidato que estaba trabajando mientras eran las, las elecciones. ¿Sabe por qué? Y sí, ¿Y la verdad es? que sí. Estaba bailando en el Broadway, el muchacho, Ajá, sí, al mismo tiempo que contábamos voto por voto, nosotros trabajábamos también en la central, Ajá. él bailaba en el trato de Broadway con un saquito muy particular, eh, brilloso. Sí, y con él, y, y yo hago esta reflexión, ¿no? Mientras se hacían los recuentos, mientras él fue a votar y, y, y, y todo lo que se supone que tiene que hacer un precandidato ya candidato porque va por el PRO me parece, que hacía arriba en el escenario bailando con ese saquito que parecía le despedía de su gente se despedía de su gente, gente no lo... creo me parece que le vas eh, una prestación apreciación mía que me pase no se tiene que despedir tanto más, más vale que diga hasta luego porque me parece que ¿Se podría despedir así? No vuelvo Miren miren que no vuelvo, una cosa así podría también, no sé, qué sé yo Miguel Torres del Cel que ha conseguido Un tercer puesto ahí En cantidad de votos acumulados Respecto de, de los demás candidatos no sé, Muy cercano vez... A la cantidad de votos que sacaron Por un lado Agustín Rossi Por el para la victoria Y, y Antonio el... Manfuati, ellos dos que fueron los ganadores De sus internas, Miguel del Cel se metió ahí Eh, Ganador de su interna también Pero porque no compitió con nadie Sin competencia, ¿no? <risa> pero pues, Poniéndose de alguna manera eh, Con mejores perspectivas de lo sí. que uno podía Llegar a esperar Llegó más eh, lejos, yo, yo, tuvo más voto de lo que yo me pude haber imaginado sí, Imaginábamos una elección peor Para él, pero bueno Ahora esto, esto me da Para preguntar o, o para reflexionar ¿En qué estamos pensando? No? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que apuntamos? ¿Qué es lo que queremos? Sería interesante pensar eso, preguntarle este a la gente, si hay alguno que nos esté escuchando que ha votado a Miguel del Cel, ¿por qué lo votó? ¿Por porque qué? no es solo una cara sí, bonita. Sí, yo lo estoy viendo de <risa> Chechi yo no sé si creerlo o no, mejor no le creo así no lo he hecho de la radio. Eh, pero sería interesante de todas formas para continuar hablando no de sí de del Cel porque es no el ganador de estas elecciones, ni mucho menos, yugo pero, o sea, pero es el que sorprende además que lo vemos lo venimos atendiendo Eh, desde, sí, arrancamos desde el arrancamos sea, desde que nos enteramos de que C había postulado sí, una especie de campaña de... anti Miguel de C sí. que por lo visto no sé si está generando mucha adhesión damos nosotros la expectativa de que eso pueda generar algo, Cheche che, usted tiene eh, un audio puede ser de de Duro de Omar que hace una especie de raconto de la candidatura de Miguel ver, Torres del CEL compartamoslo La política no le quitó el don Miguel del Cel sigue despertando carcajadas Un midachi candidato Miguel del Cel competirá por la gobernación de Santa Fe ¡Es, ¡Ese es, es, es gracioso, es gracioso! No se rían, che, pónganle onda Parece que a varios medios Les está costando tomarse en serio La flamante candidatura a gobernador por Santa Fe del hombre Tota Los únicos que salieron a hacerle el aguante Fueron Mirta y de Narváez Pero se zarparon de entusiastas ¡Y ya lo hicieron asumir! ¿Vas a la a Villacañán? A Villacañán. Sí. Acordate de Villacañán. Sí. ¿Qué va faltando a Villacañán? No, no, son agrícolas ganaderas muy ricas. La... Hay soja, eso sí. no. Son azujeras. Ahí hay que pedir. La gente tiene sensualidad. Es maicera, que... eh, maicera. Sí. Sí, sí, sí. Aquí a mi izquierda tengo al futuro gobernador de la provincia de Santa Fe. Ahí ¿eh? ahí Ahí está. Ahí está, gobernador gobernador, gobernador. ahí está. No parte gobernadora, gobernadora. ¿Tiene que pues bien, andas, ¿Qué es papá? ¿Qué? Dale si sí, una confirmación de delita que se queda, que que se juegue. <ríe> ¿Eh? Está bien. Se queda por, por muchos años más Por lo tanto coincido con, con Francisco Y vamos a hacer todo lo posible para que... Ah, está hablando uh... con gobernador <risa> <risa> ¡Qué moral del CEL! Y hablando de asumir cosas El que todavía no asumió la noticia de la candidatura de Miguel Es Juan Pablo Barsky Una de dos O la propuesta le parece una ridiculez O es un fanático encubierto que no quiere ver el fin de Midachi Esto voy a tratar de entender por qué Macri eligió a del CEL que dijo, soy un ganador y mi proyecto es que los negritos, sic, textual, no tengan que pedir por la calle. Acá, si yo me meto, es porque quiero disfrutar, o por lo menos voy a intentar de inaugurar la mayor cantidad de escuelas posibles, de que hospitales, de que haya cloacas, de que los negritos se bañen con agua caliente, de que puedan hacer deportes y no estar mangueando y que no estén limpiando vidrio en la esquina, de que se estén cagando de hambre y viviendo como ratas. A Michael ya le cuestionaron la seriedad, ya le cuestionaron el proyecto. Ahora lo que falta es que le cuestionen las razones que hay detrás de la postulación. Pero ¿por qué no lo dejan tranquilo no lo dejan? Le quieren sacar otra raza en la frente, le quieren sacar. Estoy viendo acá los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Santa Fe del 2009. No veo a Pro, ya o sea, no presentó candidatos. Esta es la única razón para entender por qué él se sí les candidato a gobernador en la... Quizás por Pro. Para que Pro tenga presencia. Tranquilo, Juampi. No te quemes más el bocho tratando de comprender esta candidatura que acá Tartu y Lozano te lo explican con un ejemplo súper gráfico. Lo que quieren hacer es direccionar los votos. Es decir, quieren ponerse todos en placa y juntarse, por ejemplo, los seguidores de Barassi, con lo de Dalia, con lo de Vero, con los de Leo, y dicen, che, vamos todos contra Cristian. Como si fuera tan sencillo. Bueno, como Miguel del Cerco Macri ahora. Ah, pues, bueno, yo, creo, yo, creo que, yo creo que hasta Rocío va a tener más votos que Miguel sí. del Cerco, pero no importa. Le aconsejo a Miguel que haga oídos sordos y siga para adelante, sin ningún tipo de vergüenza, con cara de piedra y jamás pensando en las consecuencias. Vas Básicamente tiene que adoptar la misma actitud con la que fue el cumpleaños de su tío Pati Yudo. ¿Pedieron el cumpleaños de Carlos? Vinimos a saludar a Carlos, ¿no? por supuesto. Y dijo que va a ser candidato en 2011 de nuevo. ¡Es bárbaro! ¡No, no, no, no! Anda, estás perdiendo una nota, va. Ver, ya. Miguel, ¡Una más, una más! Un poquito de vergüenza no, ¿no? ¡Una más! ¡Ahí! ¡Y tres! por ciento de la gente no quiere a Miguel del Plain como candidato a gobernador. Igual eh, me dijeron que si si no gana la presidencial de Macri van a ser Marachi. Macri, David y el Sino. No, y al nadie lo apoya. Ni siquiera se la pedalean Van y Blanc, que son sabidos admiradores de la bicicenda. Hay un nuevo candidato. Hay... No ah, en Buenos Aires. No en la provincia de Buenos Aires. No. ¿A dónde? Santa Fe. De Miguel Delsel de Mirache. No candidato político, no va pues, a actuar allá. Es el, de no. es el, es, el del Pro de Mauricio Macri, hoy lo presentaron. Es verdad. como un aplauso del Sel que contento está. No sé si va a gobernar ¿sí? pero un poquito de humor la, campa la campaña la va a ser un poquito divertida, de la, la gobernación va a estar un poquitín lejos, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, pues ¡Hey! no importa, alguien lo va a bancar. Por lo menos los empleados de alguna casa de indumentaria deportiva Que se van a hacer ricos vistiendo a los integrantes de su gabinete Es sentido común Fue sensato en lo que dijo, en su presentación, en sus objetivos En el porqué de meterse en la política Dicen que en política la clave es saber armar equipos Por eso Vilargo salió campeón del mundo Y el Checho está ganando todos los partidos ¿no? Y seguramente van a aparecer... Eh, gente talentosísima Mira hace un rato recibí un mensaje del mago Coria fue pues su en lo que dijo seguramente se va a sumar el Vichifuerte y el plantel de Unión y el de Colón y el y el Bati en Reconquista y Cufaro Ruso y el negro Zamora en Rosario y conmigo va, va a haber muchos profe de educación física, así te digo porque están repartidos en toda la provincia han estudiado conmigo y ya he recibido apoyo de ellos y, y los voy a meter eh, a muchos los voy a meter a laburar en el PROD ¿Cuántos un pelo todo? Sí. Tiene razón. Tiene razón. razón él. Tiene razón. Se ve que Miguel está pisando fuerte en el pro. Ya le dieron su propio apuntador, pero qué honor. Oh, Vamos, Miguel. Esa. Todo bien con los jóvenes y el deporte, pero me parece que la profesora de judo oh, oh, oh. se va a quedar afuera del gabinete. Yo doy no un negro que te viene a tocar un pecho. ¿Eh? <risa> bueno, dale. A ver. Y bien. Bueno, y así pasaba. Ese era este el bloque de Miguel Torres del ser. Miguel Torres del ser que Hizo de todo y dijo de todo Hizo de todo, dijo de todo y lo peor de todo fue Lo votaron lo Ahí es estaba viendo algunos números eh, Delcel terminó con 235.491 votos A una distancia de 35.000 votos de Rossi Que sacó no? 270.000 O sea, a 35.000 eh, votos del principal candidato de Frente para la Victoria Y a 57.000 votos de Antonio Bonfatti o sea, no hay una gran diferencia, digamos No hay una... Entre uno y otro Es una cantidad de votos Hay que relativizar algunas sí. cosas porque era interna y demás Pero... Eh, bueno, la verdad que no había... Ya lo decían sí. todos ahí, ¿no? Este, desde los de AM, riéndose, diciendo que no iba a sacar ningún voto Hasta Este muchacho a, La verdad que sorprendió más de uno Ha dado el batacazo De todas la formas... Eh, el problema no es Miguel Delcel, el problema es que lo voten. Y sí. Así que hacemos un llamado... Por eso, a la conciencia. Sí, si no a la conciencia, a la solidaridad a de aquello que... Que, que, no los, no que, no quiere, queremos, que no lo quieren. Ahí. Que no queremos que Miguel Delcel nos gobierne la provincia. Yo sí. no creo que lo ya, haga. En una parte de la nota noté que iba a traer al bat al Mago Coria, al Fuerte, el Plantel de Unión, de Colón... Yo dudo de que este, vaya a ganar. Realmente dudo porque hay dos, y... pe, dos pesos pesados como Rossi y Bonfatti de por medio. La verdad. Si Miguel es Cel llega a ganar en la provincia de Santa Fe, yo aquí se, se lo firmo. Mire, como le hago, yo abandono el programa de la mezcla. Creo, no quédese tiene. tranquilo que aquí abandonamos tiene, un montón de cosas. 28, 28 de 5 a 2011. Este... Gana Miguel del Cel, Tomás Monteverde retira de los medios de comunicación. Mediante la presente, este, presento mi mi renuncia. Mi renuncia y, re, y a este y espacio. Está lindo, me queda, pero no, no. no se puede así, de no se puede. Ese es lo yo pelusa. <risa> él o yo. Y la verdad que sorprendió y creo que esto hablando un poco poniéndole seriedad de la que nunca le ponemos. Pero sea. o sea, hay que hay que ver qué vio la gente o qué pensó la gente que lo votó. De Miguel del Cel Más allá de que puede ser un gran humorista Puede ser un montón de cosas Pero qué vio el proyecto político del Que de los negritos se bañen con agua caliente Por ejemplo, que fue una de las que tiró Que no se caguen de hambre, como dijo porque... Bueno, a propósito de eso Y poniéndole seriedad eh, Ayer Coduri, que ahora está en los controles eh, Tenés a mano el audio de Oscar Urruti Oscar Urruti es diputado De la provincia de Santa Fe Eh, por el Frente para la Victoria Y en uno de los momentos De estas siete horas de transmisión Que tuvimos durante el domingo De Radio Rebelde vía internet Nos dejó algunas reflexiones Respecto del análisis que se hacía En el búnker del Frente para la Victoria De Miguel del Cel Que es interesante para esto que vos decías A ver ¿Qué lecturas es de, de esta buena elección Al parecer de del PRO en la provincia de Santa Fe? Y que la derecha tiene un espacio y que tiene que haber digo más allá de lo que es la, la, del, del ser como persona digamos esta cuestión esta cuestión de, de la farándula haciendo política digamos sí. que por supuesto yo no lo comparto en absoluto no tengo el criterio amplio que tienen otros compañeros, Miguel del ser ayer actuó en un teatro este Eh, ...haciendo su obra, hoy actúa de nuevo... ...o iba a actuar, no sé qué va a hacer al final... ...digo, nosotros no compartimos eso... ...pero más allá de eso, creo que la derecha... ...existe en la sociedad, tiene que tener... ...una, un, una representación... atrás hace poco la representaba... ...el Partido Socialista, porque también... lo que eran ...los sectores de derecha, de una manera... ...eran convocados con este... ...socialismo tan tan tan particular... ...que tiene la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe... Este, y, ...y bueno, que hoy... Es, ...tiene una, una visualización... Este, un poco más más, más más importante, tal vez, que eh, gasopardista, ¿no? Porque atrás del CERN no solamente está Macri, digo, también está una una idea, creo, en algunos sectores de la población que ha adoptado por el CERN como también este un, un modo de expresar la buena de la política. del CERN ha sacado un porcentaje de votos que ha obligado a todos, incluso a nosotros, a, a postergarle el anuncio de los datos porque habíamos llevado adelante una serie de mesas testigos donde no incluían, creíamos que lo del CERN, era un dato menor, que no me decía digamos, por lo menos por lo que se venía proyectando, este, participar de los sondeos que estábamos haciendo. Bueno, creo que la realidad, el impacto que ha tenido este numéricamente eh, lo, lo que está sacando y cómo está posicionando el set hace que tengamos justamente esta demora, porque eh, hemos entrado a considerar que está sacando casi un 15% de los votos. Lo que establece la provincia de Santa Fe, en la próxima elección, digamos, en la elección general, Ya no va a haber este solamente una puja entre lo que es el Frente Progresista Cívico y Social y lo que es el Frente de Santa Fe para Todos. También va a empezar a, a, a entrar a, a discutir esta fuerza política que, como decía, este con un perfil de derecha, con un, un aditamento que es el tema de, de, de las características particulares del candidato que tiene, pero que va, va, va a incidir claramente en lo que van a ser los resultados de la General. Pues sí, el audio y la verdad que... Es interesante eh, porque más allá de que uno elige por el lugar que, que tiene reírse para no llorar de alguna de estas cosas, <risa> es interesante esto que decía eh, Oscar Urruti respecto de que en Santa Fe se puede hablar de que hay tres fuerzas que van a estar disputando la gobernación, que son el Frente Cívico y Social, el Frente para la Victoria, el calzado y, por Agustín Rossi y, y este personaje un que se suma pero que representa intereses que son realmente complicados, digamos, y eso me parece que muy interesante para dejarlo como una especie de mensaje a aquel o a aquella que nos esté escuchando, es que más allá de la cierta simpatía que puede mostrarle alguno de estos candidatos, realmente lo que se esconde atrás son eh, proyectos políticos que excluyen a la digamos a la mayoría de la población, a los sectores populares, y para caso de eso tenemos a Macri en Capital Federal, donde él recortó los gastos sociales, recortó sí. los gastos en educación, recortó los gastos en cultura, creo, y eso son formas de entender a la... Creo, creo que la estructura política de Macri ya la va, eh, digamos, se aplicará en un caso remoto ya de que sea gobernador del CEL, creo que eso de que los negritos se bañen con agua caliente no va a existir, Sí, se sigue trayendo el mismo modelo que tiene Macri allá en digamos en Buenos Aires vendría. Sí, una visión también de del pobre bastante complicada, sí. digamos, como que hay sí. que darle un par de cosas que se para que, que, que con eso son feliz, digamos, los sí, niños no, son felices, mañana no sé eso... está. Una no. visión muy complicada, que bueno, uno se lo trata de tomar con un poco humor y porque además realmente el personaje es personaje muy bizarro. Pero también le ponemos un manto de serie, así que muchas gracias Pelusa. Eh, no, y gracias invitamos a usted a reflexionar, aquel que sí, haya votado a Miguel sí. del Cel, sobre lo, que hizo, eh, el o sea, lo Hoy, que hizo el domingo pasado. El otro día estábamos hablando de los votos en, ahí, en el, la escuela, digamos, en el colegio. Y se empezaron a preguntar qué, quién votó a quién, qué sé yo. Siempre el voto se supone que es secreto, pero ya no es tan ah, bueno, secreto. uno puede contarle. Sí. Y uno de los compañeros que es, dijo que alguien votaste a quién votaste a miguel del cel y una le pide argumentaciones y no tiene ninguna sino más que decir no porque lo conozco de mi y me hace reír esto digamos no creo que no creo que sea en toda la gente que lo votó no, bueno, en algún momento alguien tiene que haber visto el proyecto o, o... pero es interesante y ya para cerrar que son las 17 de 58 tuvimos nuestro caso de miguel del cel local más local aún que Daniel eh, principio con aldo pedro Poy Eh, el papá de Ñublso hoy sí, palabras sí, ¿sí? del de equipo de la segunda división de Representa Es necesario eh, que Sí, que Aldo no. Pedro Poy Me preguntaba si era necesario nada ¿no? eh, consiguió muchísimos eh, votos también acá y por eso, digamos, por haberle metido un gol de palomita a Ñubl que no acá quitando por eso, el fanatismo de por los colores digo, que una persona vote a otra para que ocupe un lugar en el consejo porque le convirtió un gol al equipo rival. Realmente, señor, señora, joven, jovena que está escuchándonos, piénselo dos veces. Si usted va a votarlo porque le hace reír o porque le dio alguna alegría en el fútbol, estamos real, en el horno. Estamos en el horno. Pero no, así lo... lo... no, no, lo... sí, no. Lo que pasa es que siempre siempre caemos siempre caemos en la misma. Por ejemplo, uno nunca sabe, o nunca nunca entiende por qué, por ejemplo, Menem piensa en el 2011 para postularse a qué, no sé. Y hay gente que le que la va a votar, por qué no sé, pero hay gente que la vota. Uno nunca sabe por qué el por qué. Y Yo bien. sí sé por qué no lo votaría, por ejemplo, y no, lo, lo cual no es poco. <risa> lo cual no es poco. Sí. Eh, bueno. Belusa, pequeñas delicias Delicia de, de nuestra de nuestro año electoral. De nuestro año electoral, sí que tenemos mucho para cortar de aquí hasta que que sean las generales... Me deja de pasarle mundo. un dato nuevo que tenemos. No un dato deportivo, Paso. un dato telefónico. este Vamos a cambiar la ves? guía de comunicación. Si alguno ha mandado un mensaje de aquí, Ajá. tenemos un breve, un, breve, un pequeño inconveniente con nuestra línea telefónica de Actual. siempre. Así que le voy a pasar un número de teléfono. Así que tome lápiz y papel y anote, y anote. 156 92 47 27 156 92 47 27 Si nos quiere mandar algún mensaje, ese va a llegar seguro... Eh, no como los otros si usted estaba intentando sí, participar agradeceríamos que si mandó un mensaje lo mande a este lo vuelva a reenviar Lo digo por última vez 156 92 47 27 si nos quiere dejar algún mensaje y participar en este loco loco programa que es la mezcla de día sábado con nubes Ahí está y esto fue es lo que está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 ¿Y, ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ociquito de ratón Ajá Vendrían a ser Las noticias de la semana Tomadas por un roedor Las muere Saca sus partes Las analiza Y se las devuelve Al conductor del programa Que está ahí Para que Este diga algo Noticias de la semana En palabras de un roedor ¿Es un roedor? ¿Es un hunter? ¿Hunter de una rata? Y el tema de Berzo y que pase la cortina Bueno y así, con presentación incluida Le damos paso y le damos la bienvenida Al ratón Buenas tardes ¿Cómo le va Pelusa? ¿Cómo le va Tomás Monteverde? ¿Cómo andan en este sábado frío? Ya se nos acerca el invierno ¿eh? Qué fresquete ratón eh, <risa> en Nueva Valverde Y en toda la ciudad de Rosario Me imagino en la zona rural eh, Corriendo rato En la zona rural estamos viviendo Una situación de viento sonda Te diría que es Eh, vamos a quedar atontados Y eso que si no ha caído la primera helada todavía Pero bueno, El vino eh, estaría eh, cruzando, tengo el dato A 16.000 kilómetros en la hora ¿Puede ser, eh, Ratón? Estamos, estamos a 16.000 kilómetros Y te diría que ya estamos a No sé, menos 20 grados Fahrenheit A la temperatura por acá eh. Me llegan esos datos Sí, sí, sí, me han llegado esos datos eh, ¿Cómo andan bien? Todo bien, todo bien Bien, pasándola, Ratón Che, ganó, te, te cuento porque capaz no saben Ganó la, el, la, el Barça, ganó la Champions League te cuento que vos tenés está informado. El Barça ganó la Champions League. ¿Quién hizo, el... hizo, ¿no? hizo algún gol de Iniesta, por ejemplo? No, metió un gol Messi. 3 a 1. ¿no? Ah, sí, otra sí. vez metió un gol Messi. Hizo. Perfecto. En el bueno, único lugar donde la va a, a bueno, topar. a ver, acá a pregunto, el, el gorillaje eh, de Messi no deja hablar de fútbol, eh. así que métale usted con sus temas. No, no, igual quería aprovechar para que repudio absolutamente la no convocatoria de Carlos T a la Selección de la Copa América. Bien, bien, bien. Que y ahora sí arrancó. Estamos de acuerdo. Me, me, me alegro mucho que se sumen, yo sabía, por eso estoy en este programa. Obviamente, hoy al mediodía estuve en aquí y ahora un rato fui solamente a despacharme, les quería comentar porque vieron como son parte de la programación, eh, les quería comentar que fui ahí, me, me agraviaron y fui un uh. acto de desagraviar el de estudio en vivo. Pero, Pero bueno, verdad. nada más que eso. Eh, primer tema del día. Eh, un tema que aparentemente se puede presentar de manera frívola, ¿no es cierto? Es decir, se puede presentar como un hecho superficial, que a la gente poco le importe, eh, pero también tiene una discusión detrás. Murió el hijo, eh, va, murió el hijo, perdió el embarazo Juanita Viale del Carril, la nieta de Mirta Legrán en la semana, bueno, se habrán enterado porque hace rato que es motivo de, de, de bueno, de, de, de discusión en los medios de comunicación, la vida o la no vida privada de eh, Juanita Viale, que en este caso, ya venía de varios escandales, que, que la familia de la familia de Mirta Legrana es una familia eh, muy... un corte muy aristocrático, digamos, esa, esa especie de familia que hacia afuera, digamos, muestra una imagen de, de, de familia homogénea, sin ninguna fisura, pero que después generalmente siempre se destapa con algún quilombito, en su momento había sido Marcelo Bastaldi, el marido de de Marcela Tinegar, la hija de, de Mirta legrand que, bueno, era bastante chanta y en su momento hubo un escándalo bastante importante con eso eh, y demás. La cuestión es que la agarraron a Juanita Viable hace un tiempito con Martín Lustó, ex ministro de Economía del primer gobierno del primer gobierno, digamos, de Cristina Kirchner ¿En eh, el entorno del de asiento 25? Claro, no, no, renunció contra este quilombo del asiento 25. Lo engancharon en Palermo a las 2 de la tarde arriba un auto, la verdad que bastante de alguien que, por ser famoso, ya nace con una cámara encima y sabe cómo se maneja esta cuestión. Pero, por fuera de esa discusión, digamos, eh, Juanita Abiel estaba embarazada de ocho meses, al más, más o menos, ya estaba, es decir, estaba muy cerca de, de, de tener su hijo... Claro, estaba al parir, digamos, y eh, lo que sucedió fue que eh, también todo lo que se generó a partir de estas fotos que aparece en un video eh, de ella con Lustó, bueno, los medios empezaron a dar una rosca importante, no solamente, acá hay que salir, no solamente el periodismo de espectáculo, sino todo el periodismo en general, eh, que es un periodismo de espectáculo también en general del periodismo, eh, se agarró de todo esto y empezó a bueno a darle mucha manija, como suele pasar en los medios, sobre todo cuando no hay temas eh, supuestamente importantes, y... La que se metieron con algo jodido porque además uno sabe que uno de los motivos por el cual se puede perder un embarazo es la tensión, o sea, los nervios bueno, eh, anímicos que, que generan eso. Bueno, la cuestión es que he terminó esto como tenía que terminar, es decir, con eh, una mujer que pierde a un niño. Y yo, si te puedo decir, sin ningún tipo de, de, digamos, de resquemor, es que que mataron a un bebé de porque uno lo puede tomar como algo excesivo a esto eh, pero la realidad también es que digamos esta situación haya sido generado no por alguien tenga más culpa juanita había desprese lo que sea la realidad es que digamos en algunas cosas hay límites ya se viene marcando hace mucho no hace falta que se muera el hijo de Juanita Juan Iperiales para decir que los medios tienen que tener un límite pero me parece que la situación es bastante gráfica y aún así todo con, con, con esta chica internada de luego de perder a su hijo encima, digamos, eh, también hubo escándalo en frente del hospital, digamos, la verdad que eh, es, es, es interesante, sobre todo en este momento, que se está discutiendo el rol de los medios de comunicación, y que la verdad que el rol de los medios de comunicación no solamente se supedita a quién es dueño de un medio o no, eh, y demás, sino que también tiene que ver con el trabajo periodístico, pero sí. bueno, ¿cómo sí. pudieron pedir algo eso? Sí, un párrafo aparte, me parece, dentro de esa discusión, además de lo que sí. usted está diciendo, es... Eh... El personaje de Martín Lustó en todo esto Digamos, un tipo reconvertido o devenido En no se sabe bien qué cosa Yo tuve oportunidad de... En un pelotudo En un pelotudo, sí Se lo puedo decir Una cosa de actitud de superado Total, digamos Que en su momento podía entenderse Como esta típica que asumen los famosos Cuando los medios venían a preguntar Que dicen, no sé de qué me estaba hablando No sé de qué me estaba hablando Ahora, hoy por hoy, bueno Yo fue, lo crucé en el programa Fútbol para Todos y me me llamó mucho la atención, fue, digamos, medio chocante de ver a un tipo que era ministro de Economía que había sido la cabeza de una medida, eh, además de polémica, eh, interesante digo, por lo de la 121 y el tipo ahí metido, rodeado de la sarta de boludo que te conduce Fútbol para Todos pero el pelusa se sorprende, pero es así eh, y el tipo así hablando como si fuese... No sé, este Ricardo Ford. Que está haciendo raro y ahora está como en una lógica medio mediatizada que no tenía nada que ver con la con lo que Martín Lustó cuando era ministro de Economía, que era esta especie de ministro joven eh, un poco rebelde y desordenado en su cabecera y que de alguna manera le daba un poco de aire de juventud a, a los ministerios que tan burocráticos parecen, sobre todo de Economía. Ahora, digamos, un tipo más de, de la farándula, digamos, es un mediático más, mediático a su modo digamos, alguien cuando quiere ser mediático y no mediático al extremo, termina siendo un pelotudo digamos, porque uno puede decir Jacobo Winograd, es un pelotudo grande, no, Jacobo Winograd es un simpático mediático digamos, uno no tiene, está más allá bien y del mal, ahora estos tipos cuando quieren llegar a ese lugar, pero sin eh, tardar nada, digamos porque Jacobo <risa> Winograd tardó la dignidad entre otras cosas, pero cuando cuando, cuando, cuando, cuando, cuando tipo que, sin perder la dignidad es muy difícil porque no se puede ser mediático y ser digno a la misma vez, es, es algo que se contrapone, pero bueno eh, y eso también está bueno para que la gente que eh, mira estos programas, que uno no le prohíbe que los miren ni nada por el estilo porque hasta alguien puede dispersarse con determinadas cuestiones, también, digamos, que se pueda leer que esta situación existe y que también la relación entre los medios y la fama en su totalidad, digamos, es decir, el famoso que tiene que esconderse porque lo persigue un fotógrafo, que en última instancia son reglas del juego a las que los famosos muchas veces ya tienen porque también es la misma regla en la que los hace ser famosos, entonces muchas veces cuando las cosas están bien, los medios, digamos, se le da pelota cuando pasa alguna situación negativa, a los medios... Los Bueno, esto es una relación medio dialéctica o de retroalimentación entre entre el famoso y el neto y cuando se estas cosas uno se pone a dudar. Yo tengo que ser sincero, cuando pasó lo de Juanita Viale, en serio lo digo, yo pensé que era una operación mediática. Es decir, pensé que Juanita Viale había, creer, que había querido generar una operación mediática porque era muy obvio, uno veía a las 2 de la tarde en Palermo Juanita viene con Martín Lustó, es obvio que va a haber un periodista, digamos. Igual, perdón, sí, y yo sigo creyendo lo mismo pero que vino por el lado de este muchacho Lustó. Oh, de Lustó, Claro. Joder, y ahí, eso ahí eso está, esta muchacha ser. salió perdiendo por, por, mira, ser, Ya había salido no. perdiendo Y después me parece que ya se fue de las manos Sí, sí, sí, me parece Bueno, bueno, en fin, esto es Se puede hacer una analogía También con el segundo tema que es la eh, más que a estas dos personas todavía no se las vio en, en Palermo, pero que es eh, el señor Ricardo Alfonsín con Hermes Wiener. Ustedes saben que eh, la semana pasada, después de las elecciones, Wiener se ha quedado con absolutamente todo el poder, aunque no lo parezca, eh, se ha quedado con, con todo el poder del Partido Socialista darle a su contrincante, que en su momento era una disputa interna y ahora volvió a hacer, o se hizo pública, que la disputa murió celista entre Maldínez y Rubén Yustiniani. Bueno, pues tiene que Yustiniani perdió trepitosamente, quedó en tercer lugar. Lamentablemente, porque yo también voy a ser sincero, yo lo que quiero decir es que eh, apurso la jugada que hizo Yustiniani en un punto, digamos, es deciros, loable, que en un momento un sector que se encuentra en disidencia pueda plantearse como una alternativa, digamos, dentro alguien que en política se la juega, esto no hace que su ni sea un dirigente político de excelencia ni ejemplar, pero al menos eh qué yo, es un exito que Como que lo no sabía en la novela de la pasada a las 11 de la noche eh, le puse huevo, papá le puse huevo. Le puso mucho huevo, le puso, le puso huevo, huevo, le puso, le puso y... huevo. Aparentemente lo habrá lo habría mandado a Comprar una serie de tazas de café eh, Y una bandejita, no sé bien por qué Si está pensando en algunas diligencias que la, la sí, sí, Creo que también le mandó a comprar no moños mí, eh. ¿cómo? ¿Cómo acá el Pelusa te está diciendo algo? Creo que también le mandó a comprar moños No sé para qué, lo usará él Como para acompañar Le aluna salada para mí le dijo bienes, Cuando, cuando... Pero bueno, en fin, bueno, la cuestión es que eh, una vez terminadas las elecciones, Biner se hizo cargo de la mesa nacional, Yustiniani estuvo ausente, eh, argumentó cansancio, lo cual es entendible, y bueno, eh, claro, alcanzaba que ver qué tipo de cansancio, pero cansancio, en fin, la cuestión es que, eh, bueno, se empezó a armar la discusión nacional, digamos, qué va a pasar con Biner. si Wiener va a ser candidato, ¿se acuerdan que Wiener decía si gano la interna, ahí sí me puedo proyectar nacionalmente? Terminó eso y al otro día aparece el operativo clamor de Wiener presidente y se empezó a hacer el ida y vuelta entre el radicalismo y el socialismo que ya hacía rato que venía un poco ahí intención porque los, los, los radicales están en la suya, eh, Ricardito quedó como único candidato, digamos eh, de, de la oposición y todos tienen que acumular para Ricardito entonces Ricardito ahora asumió una postura medio que antes era como un tipo medio buenazo, medio boludo hasta en un punto, y ahora es como que quedó como el líder político que le exige a todos los demás que se pronuncien a favor de su candidatura o en contra, pero que se pronuncie. Bueno, no sé quién me no pues, molesta más si eh, Ricardito Alfonsín exigiéndole cosas eh, o si a ese que le exige es Hermes eh, uh, No sé sí, qué, es, cuál sí, es el más la situación. Entre los dos no hacemos uno tampoco no. en, en ese sentido, en cuestiones de actitud. Pero bueno, la cuestión es que eh, ahora Ricardito tiene que ponerse en de presidente, serio como Carrambote y empezó, digamos, a exigirle a los demás sectores que empiecen, bueno, entre esos sectores lo que empezó a reunirse de Ricardito, es muy chistoso, digamos, que los radicales pidan ritmo a otros partidos porque la verdad es que nunca tuvieron ritmo los radicales pero bueno, la cuestión es que Ricardito se empezó a reunir con De Narváez para cerrar en Buenos Aires, usted sabe que lo que había que captar en Buenos Aires era el voto peronista disidente el voto peronista disidente que tiene De Narváez, yo no sé a esta altura en cuánto está, pero en su momento en el 2009 le ganó la elección a Néstor Kirchner, lo cual alianza en el distrito de Buenos Aires, con de Narváez, eh, y los socialistas dijeron, no, hasta acá llegamos, lo cual también me parece bastante bien, y bueno, están todos tironeando, ahí Proyecto Sur también se metió en la discusión y dijo, que es una de ida y vuelta que yo no sé hasta qué punto sigue interesando, eh, porque tampoco es que hay un debate de nada. Digamos, A mí hay... ya me aburrió, Ratón, ¿qué quiere que le diga? Ya me aburrieron, <risa> decíanse, uh -huh. sí, no se decían porque... De parte del radicalismo creo que sale a juntar votos para ver si llega a, a algo, digamos. Empieza no, a votar no, sí. lo que tiene y bueno, el radicalismo sale a lo que sea. está como los pibitos que van <ríe> al kiosco, ¿viste? empieza a meterse la mano en los sí. bolsillos y empieza a contar moneda a ver si llega a comprar claro, pero, sí. y, y lo que sobra es un desimpasto, es una cosa así. Okay. Sí, bueno, bueno esto, esto es una cuestión así. también entendamos que la situación cuál es. Se caen todos los candidatos, queda Ricardo Alfonsín como candidato a vicepresidente, vuelve a tratar de reflotar la imagen de su padre, y bueno, empiezan a juntar con por otros, porque todo lo que se cayeron tienen que empezar a acumular para el sector de ellos, digamos, Igual... porque no nos olvidemos que la diferencia abismal entre Cristina Kirchner y Ricardo Alfonsín Sabiendo en este momento. Sabiendo de de, de, del aparato para hacer encuestas que tiene el Socialismo, creo que al día siguiente que que ganó Bonfatti deben haber mandado a medir dos o tres fórmulas Pino sí, eh, no digamos Biner ves. así de Argumedo Biner de Genaro y Biner y talma a ver cuál medía más y Ricardo y, decir, ahí, el que, y el que mida más el que va, el que Entonces, va. Él, obviamente eso indica que no va a terminar en nada porque cuando la fórmula es esa o cuando el esquema es ese Sabemos que no va a terminar nada. Y después, digamos, que habló fue el Chivo Rossi, a Austin Rossi, que dijo, eh, vino, no va a ser candidato a nada. Va a ser bastante más directo, digamos. Sí. Lo de, de Ustien Rossi dijo, vino, no va a ser a eh, Todo chamullo, operativo clamor, pero va a provincializar su discurso. Y no se enfrentar tanto a la presidencia. Fiel oh. a su estilo, Chivo Rossi mandó fruta. Claro, <risa> ¿vió? Igualmente yo tengo un dato concreto que va en contra de lo que dice el Chivo Rossi, que es que el otro día Biner junto a Lipschitz, tercer tema de la semana, se sentó en el Congreso de CRA. Para oh. los que no lo sepan, CRA son las Confederaciones Rurales Argentinas, eh, el acompañante casi hermano de la sociedad rural y que acompañó a la mesa de enlace eh, en aquella batalla por la 125, ya que empezamos a... a este Todo tiene que ver con todo... Eh, Y que, bueno, eh, sabemos que las posturas de CRA, estamos hablando de Mario Jambías, presidente de CRA, un tipo que es abiertamente eh, macartista, anticomunista, un de derecha, pero sin ningún tipo de mediación. De hecho, eh, Mario Jambías es aquel recordado que dijo, quieren reemplazar la bandera argentina por un sucio trapo rojo. Eh, indicando obviamente la bandera del comunismo, los colores que supuestamente representan a la izquierda. Pero bueno, se sentaron Lifty y Wiener ahí, y no solamente se sentaron, también, digamos, dijeron que son tremendas. Por ejemplo, que Wiener diga que hay que seguir fomentando el agronegocio, que la semilla transgénica, es decir, la soja adulterada que destruye la tierra, ha sido un avance tecnológico como la revolución verde de la soja. Y que todo eso era un avance tecnológico que había que seguir profundizando, pero cuidando la tierra, lo cual es absolutamente antagónico. No se puede eh, hacer ponerle, inflar una semilla y después tratar de que eso no dañe la tierra o que la cuide, porque es imposible. No hay manera, digamos, de que el monocultivo de soja eh, sea un cuidado de la tierra, básicamente porque la tierra se destruye porque le tiran vereno. Entonces es una cuestión... Muy básica. La, la cosa es que, bueno, hay que seguir fomentando el modelo eh, de agronegocio porque es el que le da guita a la provincia, y estos tipos han decidido eso. De Lifty uno se espera porque es amigo de GrobocoPapel. Ahora, de Wiener uno al menos espera que por lo menos ponga cara de póker y no diga tanto en última instancia. Eh, eh... Dejó una frase este interesante de Jambia respecto del trapo rojo. Sí. Eh, usted la escuchó, que la, la han compartido por Facebook. Eh, sí, sí, sí, sí, la he escuchado, la he escuchado Oiga, eh, ayer no llegamos, no nos da internet, te estábamos buscando ese audio que era muy interesante para compartir con nuestra audiencia, pero parece que no llegamos Bueno, en donde pero, pero, es, para, que se, para que se sepa, digamos para, todo, para, ¿eh? Sí, eh, lo que planteaba en ese audio María Jambia es que aparentemente habría ciertos sectores que quieren cambiar nuestra bandera nacional por un sucio trapo rojo, en una frase al menos Macartista eh, mata comunista y por ende nos mataría mucho de nosotros, que no queremos transformar la bandera patria en un, un sucio trapo rojo, pero sí que queremos cambiar algunas de las cuestiones que sí. estamos pasando. Sí, y además el trapo rojo no está sucio. Claro, que está, claro, sí, que está, está sucio está, él. Tampoco es necesidad, ¿no? Por lo menos, si decía trapo rojo, por lo menos, pero claro. dijo sucio trapo rojo. Bueno, no, y después también estaba Lifshitz, ¿eh? ahí que Lifshitz lo que dijo fue se necesita más política de Estado para garantizar bla, bla, bla, bla, bla significa básicamente que se necesita que el Estado coopere y se asocie a ese poder privado y a ese monopolio del agronegocio para que siga creciendo y siga destruyendo y expandiéndose en todo el territorio provincial echando a miles de campesinos. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar yo, en mi caso tuve la oportunidad de estar en el norte de Santa Fe hace un tiempo viajando y haciendo un relevamiento de problemática de tierra y es impresionante la cantidad de gente que ha sido expulsada por el agronegocio de las tierras en las que viven hace... Miles de años que han venido, sus familias también han vivido ahí y, y que bueno, generación tras generación vivió Y hoy se encuentran cosechando la banquina de la ruta, digamos Por ende, se han quedado sin tierra, son campesinos sin tierra Los tipos que laburan, digamos, y que son los que ponen el lomo Para que eso de verdad sea productivo Se terminan quedando con nada Pero bueno, esa es la situación igual Y esto también lo digo por una cuestión que le quiero hablar a la gente de Nueva Verde Porque uno nunca decide el voto, digamos Y uno tampoco nunca impone... Que, que alguien, digamos, vote tal cosa, y nosotros como movimiento hemos señalado a dedo a quién hay que votar o a quién no, y siempre lo hemos dejado librado al azar. Eh, lo que sí hicimos nosotros como movimiento en las últimas internas fue votar en blanco, básicamente porque creíamos que la interna es una instancia que no es legítima y que no está bien que nosotros como sociedad decidamos el destino de los partidos políticos, eso lo tendrían que decir los afiliados a los partidos políticos, si nosotros elegimos un vocero como un movimiento, lo dijimos nosotros como movimiento, no le decimos a la gente que lo elija, digamos. Bueno, la cuestión es que en esa linterna, digamos, se votó, y el otro día, mirando los números de Nuevo Alberdi, eh, mirando, eh, digamos, quién había ganado Nuevo Alberdi, me encontré con un dato, la verdad importante, que es que Miguel Lipsch sacó una cantidad de votos bastante grande, bastante grande. Eh, y no para no, no voy a retar a los oyentes, ni mucho menos voy a retar a los compañeros y que viven en Nuevo Verde, pero sí recordar, al, al menos, digamos, que dentro de lo que uno ve en un candidato, también debe recordar ejemplo con concretos, viene resistiendo a una lucha, en una lucha, digamos, contra los de, contra los desalojos, en una lucha contra, digamos, los monopolios que intentan apropiarse de este territorio de Nuevo Alverde y que básicamente eso ha sido promovido por el gobierno de Miguel Listis, digamos. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, digamos, poner el voto, porque uno por ahí a veces con este sistema de boleta única le ve la cara y dice, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. La cuestión es que se vota a Lifshitz y se lo legitima con el voto y Lifshitz salió muy fortalecido de estas elecciones cuando en realidad el tendría que haber tenido cero votos. Cero, ¿eh? ni siquiera dos, cero votos tendría que haber tenido. Pero bueno, eh, es un trabajo que lo vamos a seguir haciendo que seguramente todos eh, en algún momento nos haremos ese debate pero también está bueno ver todo lo que ha pasado en estos años. Y que el día que nos cansemos eh, será una cruzada en contra de Lifshitz y ahí veremos si efectivamente se puede no se puede. Sí, Y que el día que una topadora tire la casa de un vecino digamos y que, o, que, o que alguien pueda o que le pueda llegar a pasar algo que alguien salga lastimado de toda una lucha en la que el estado se ha corrido porque literalmente este estado se ha corrido y ha dejado uh -huh. liberado al azar esa lucha teniendo acá los tipos de las 4x4 desalojando vecinos en la zona rural, en el fondo de la zona rural, para muchos que no lo puedan ver o que no lo no lo conocen y bueno, a la hora de votar el ICE hay que acordarse que el que libera esa zona para que eso suceda es el mismo ICE, digamos. Entonces, bueno, solamente eso me quedé con esa con esa espina de cuando vi los datos, eh, pero bueno, en fin, no no no hay mucho más que aportar que eso. Bueno, ratón, hemos cumplido la cuota roedora de esta semana. ¿Sí? Pero Perfectamente. Estaba, una pregunta que era, lo lo, Dale lo que, que se termina la batería. <ríe> era lo que estábamos <risa> contando nosotros, hoy sorprendió Miguel del Cel. ¿Qué opinión eh, te merece todo eso? Sí, eh, a ver, lo de Miguel del Cel digamos si sí, sorprender un punto, sorprende primero, digamos, lo beneficia el, el sistema de boleta única, que el hecho mismo de que esté la cara, digamos, ahí, hace que se juegue un poquito a favor. Ahora, me parece que también lo de Miguel Delcel, digamos, tiene que ver con que eh, era siempre cuando alguien de personaje de la farándula que está legitimado, porque también hay que ser sincero, Miguel Delcel está legitimado en su rubro muchas veces se termina confundiendo eh, la política o, el, o la construcción política que es muy compleja que digamos que, que, que tiene otras cuestiones que no se solucionan con digamos con la mera cuestión artística o con las capacidades que tenga el tipo para digamos ser artista eh, y bueno en este caso muchas veces se termina confundiendo eso se lo ve como alguien apolítico por fuera de lo político que va a ser más sincero que supuestamente alguien que está contaminado por la política que es de esos que se llaman los políticos, la realidad tampoco es ella, porque Miguel del CEL pertenece al espacio del PRO, ese pertenece al macrismo, es decir, es hombre de Macri y va a hacer lo que Macri le diga. Entonces, Miguel del CEL no es independiente y no es el candidato de la gente, es el candidato de Macri. Entonces, en eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de votar y sobre todo en estas generales. Ahora ya lo que perdimos, yo te digo la verdad, soy un poco escéptico, ahora como que veo que lo de Miguel del CEL termina siendo que ya se instaló la provincia del PRO y ahora va a ser muy difícil sacar eso de encima. Sabemos que después todo esto fluctúa, pero... Por un par de años lo vamos a tener como un dirigente, entre comillas, que va a ser público y que le van a dar lugar a los medios porque se ganó un lugar con votos. Bueno, lamentablemente es así, digamos, habrá que reflexionar sobre todo eso. Igual, una cosa antes de que te vaya, lo ¿Sí? bueno es que este muchacho pierde y se retira. No se va a quedar, así que... Esperemos, esperemos es... que sea así. Digamos. Al menos esperemos eso dijo que... él. Sí, bueno, de, de las nueve también lo dijo y todavía está ahí operando. <ríe> qué sé yo, eh, es así esperemos que sí, que eso suceda, pero tiene un caudal de votos que no deja de ser importante y seguramente va a haber ofertas para convencerlo de que se quede en algún espacio a mí lo, lo único que me dejó fue esa sensación, de decir, bueno, la verdad que por boludear perdimos el lugar, porque también la gente, también cometimos un error que es que todos boludeamos, cuando Miguel del C se postuló todos nos reímos, dijimos, eh Miguel del C Miguel del C, Miguel del C, yo inclusive digamos, dije, para mí no lo vota nadie porque no no pensaba que la gente iba a hacer esa asociación entre un buen, un buen de un buen tipo, un tipo que hace su laburo en otro lugar o que está legitimado pero bueno, pasó y ya pasó con Reutemann, digamos, Reutemann también surge así y, y nos lo tuvimos que fumar varios años y nos tuvimos que fumar varios muertos, inundaciones y demás esperemos no cometer el mismo error ahora con con Delfell. No se repetirá ratón, le dejo un saludo grande ha sido un gusto, una nueva... No, época. como siempre, un gusto, el gusto es mío y Listo, lo espero con ah, esa cuchara un abrazo. un abrazo Bueno, y así pasaba Osiquito oh, de Ratón Con nuestro compañero Alejandro Dando las noticias de la semana ¿Qué le parece si vamos a la música? ¿Un eh, poco de música esta 6 :34, tarde? 6 34 La noche ya ya ha caído Noche, este, tarde, noche Se ha despedido el sol, ha entrado una especie de luna sí. O penumbra sí. Al barrio Nueva Verde, toda a la ciudad Nueva Nosotros arrancamos la última Media hora y que algo vamos a discutir sí. seguramente <risa> algo, va a algo tendremos algo para hay. decir en esta media hora Así es, vamos a la música Y lo que se viene sí, es la música Vamos de nuevo. lo que se viene es la música aquí en la 90.5 Y si, sí, y, sí, y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 quieres guerra te quieres guerra te lo hago quieres guerra qué quieres guerra tu quieres guerra tu quieres guerra te quieres guerra tu quieres guerra te quieres guerra Bona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 Tu quieres guerra? ¿Y no es la de qué? ¿Tú quieres guerra? ¿Qué te da mejor? ¿Tú quieres guerra? Volete a la guerra ¿Tú quieres guerra? ¿Quién guerra? Durmiendo es un país desierto Mi gobierno se asusta cuando me despierto Pueden tirarse hasta los federales Somos 600 millones sin contar los ilegales Entre las patas nunca escondo el rabo Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo Apuesto que los tuyos se rinden primero Porque los soldados míos no pelean por dinero No les tengo miedo a las confrontaciones Porque yo me crié con invasiones y como las hormigas Y tengo mala suerte defiendo mi hormiguero hasta la muerte Y llevar al pueblo mexicano todo a luchar Hasta conquistar la verdadera independencia Y amigos míos, estamos la luz Catria o muerte Hay el derecho y el deber Viva Latinoamérica unida Tú quieres guerra Tú quiere guerra, tú quiere guerra, la batalla hay no, tú quiere guerra, tú quiere guerra, tú quiere guerra, tú quiere guerra, la guerra, tú quiere guerra, hay desahra hura, tú quieres guerra, tú vas, tú quieres A que te pega ahí, a que te pego yo, por ahí, que te pego sin a que te pega ahí, a que te que te pego por ahí, que te pego sin ahí, que te pega ahí, a que te pego yo, que te pego, a que te pego, que te El Pelusa termina de hacer eh, Sus llamados Entramos en los últimos Usted ya quiere volver, ¿cómo ¿Lo, ¿Lo dejo? Sí, ¿Ahí bueno. está? Sí, sí, sí, ya, ya lo tengo Perdón, ¿eh? Eh, estaba haciendo una sí. Señora, señor, de usted que Escucha del otro lado tendría que ver las cosas que pasan en este estudio <risa> <risa> Un plato eh, Bueno, no, estaba haciendo Un llamado telefónico Más proyectos hay más, hay más proyectos sí, no, exactamente Hay más, eh Seguimos incluyendo proyecto aquí en, en el territorio insurgente. Muy Así bien. Así que, vamos, ahora eh, estamos ¿Qué quiere que le cuente? Tengo algunas cosas para contarle. Una de sí, ellas... yo sé que internet anda lento y... Anda... Igual. Ah, pero, mire, esta, acabo de una noticia Caramba. que yo se la voy a comentar a ver si usted me dice algo y quiero saber si algún, alguien del entorno... Esto se llama remando no, para sí, ver qué hacen. Pero le escu escuché me el otro día... Una ¿Qué se, qué se le perdí? No, nada, ya está, ya lo encontré Muy ¿Usted eh, ha escuchado que eh, hay como una nueva onda o, o un servicio nuevo que promocionan Que son los cercos eléctricos de alto voltaje Ah, sí, sí ¿Usted sí. Ha, ha escuchado oh, algo mal, de eso? Lo, lo, los bien llamados bolleros Que se, se utilizan en el campo eh, también Claro eh, ¿qué, qué, ¿Qué le ha llegado a ustedes esa noticia? pues Yo la tengo acá seleccionada Pero me llamó la, la atención el otro día Estaban hablando en Radio 2 con sí, sí. caperra eh, y veo que es raro este tema de la bueno, inseguridad se pone todo un poquito violento y... sí. la verdad que ya cualquier método es eh, eh, es viable para cuidarse de los eh, de, de, de lo, del dueño de lo ajeno, digamos, como quien dice pero esto consiste, de, es el mismo sistema digamos, que usan el famoso bollerito del, el famoso bollero que el... una compañera nuestra lo probó y, y es efectivo eh Más precisamente la peque, la peque quedó ahí agarradito de un bollero, ¿Quién? allí en el tambo. ¿Eh? Ah, la peque quedó agarrada en sí, un bollero. Sí, lo agarró y creo que probó la, la intensidad de sus golpes eléctricos. Claro, porque esto está haciendo, al parecer empezó a circular un, sí. un folletito no que auspiciaba así, este cerco eléctrico de alto voltaje y se instalan en las casas, de ¿eh? como que si uno es, dice... Es como una reja. Sí, nada más que te pegaba terrible patada. Sí, sí, con una reja electrónica. Creo que entramos en una paranoia también con esto de la, de la inseguridad. Ya, ele, eh, digamos, electrificar una cerca o lo que fuera, eh, habla de un grado de... Un momento de locura sí, total. Sí, de locura dijo total. Dijo para... Con este tema de la inseguridad, ya estamos todos locos. Es lo mismo que empiecen a vender armas para salir armado a la calle y empezar a los tiros con cualquier cara de sospechoso que se te acerque eh, lo, lo curioso de esto que yo cuando lo escuchaba eh, los argumentos que tiraban eran como como dice usted una cosa así, dice, y bueno una reja también es así no, una reja es una reja, otra reja cosa es un bollero señor, los señor. bolleros son para las vacas la, la claro, eso es para yo, otro da... otro decir <risas> yo te, estoy leyendo a, a la par que yo hablo con usted pega una patada como la bobina de un auto Dijo sí, sí, el vendedor. Efectivamente. Efectivamente, te cagás de una patada. Sí. Pero, este, hablándolo un poco en crío. Yo, y lo y que decían pronto. otros, por ejemplo, un llamado un oyente decía, bueno, si también eh, nos ponemos a fijar, hay casas que tienen botellas puestas en la medianera para que no pasen. Y eso sí, también ¿sí? es violento. Eso también. No, señor. Usted lo ve a la, al ah, vidrio. Ah, no, claro. Seguro. Usted ve y sabe que no va a pasar. Usted ve, dice. Ah, y los alambrados. Claro. Y usted lo ve Esto es un cerco de alto de voltaje ¿Qué, ¿Qué pasa si paso yo? Que por ahí no soy ningún... Habría que ver por dónde pasa usted también Y, y uno y por ahí se quiere decir Pasa cerquita y se apoya de la reja ¿Cómo queda? Queda a las patadas Sí, que queda pataleando A las patadas Por ejemplo, los novios que ahí que están en... Por ejemplo, una, Por ejemplo situación una, de, de no una situación de escape porque <risa> ha llegado el dueño de casa y usted estaba ahí. Claro, ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Eh, Rosario 3 dice... ¿Conoce usted que es un cerco eléctrico? Está considerado en la actualidad como el sistema de protección perimetral más eficiente y de mejor relación costo-beneficio. Es la solución más efectiva para mantener a los ladrones fuera de su propiedad. Así se promociona en su volante callejero con letras rojas... ...la oferta de un sistema de seguridad que empieza a afianzarse en Rosario donde ya funciona en cientos de propiedades, y que despierta polémica, aunque sus vendedores aseguran que es inofensivo, pese a ofrecerlo como de alto voltaje, justamente. Sí. Lo cierto es que aquello que comenzó con una medida preventiva en campos o precios apartados, el bollero, llevó ahora a las casas en plena zona urbana y en barrios residenciales. Se calcula que en la ciudad una decena de familias por mes, más eh, un par de comercios, deciden escudarse de los ladrones con estas instalaciones, ...que producen una descarga equivalente a un golpe... ...pero que nunca es mortal asegura quienes la comercializan... usted alguna No, no es mortal pero es molesto... Sí. <ríe> ...eso te, se lo puede asegurar... ...depende para quien también... ...porque sí. no es lo mismo que lo agarra un bollero a un pibito... ...que, que a ah, un okay. adulto... ...eso eso es verdad... ...¿a usted lo ha agarrado algún bollero de alguna vez? ...hablo de, por experiencia propia en el campo... ...uno nunca sabe... ...¿cómo no? fue esa situación? ¿usted qué estaba haciendo? ¿estaba, estaba est escapándose de alguien no, o estaba...? íbamos... Y, iba, y, ...y allá en el campo se usa mucho esto de los bolleros para delimitar el cruce de los animales más que nada, que los animales seguramente van una o dos veces, después no van más porque saben que el recaga patada, perdón la expresión. Sí. Íbamos cruzando con mi tío para para el campo de mi tío, íbamos a ver los animales, qué sé yo, y me dice, bueno, fíjate ojo el boyero, pero nunca me dijo dónde estaba. Me agarró a mitad de pierna y me pegó tal patada que es verdad, usted queda tenía pelusa. Y era grande Era grandote 21, 22 años 21, 22 Su contextura física era bastante similar No, no, es hora. Hora. como ahora Sí Y sí, como ahora, nunca fui sí, sí, diferente sí, sí. No, no, no, pero parece que uno también era más pequeño No, sí, sí, y se siente Y lo que pasó con esto es que me hizo pegar un grito medio rarón, digamos, por el susto y el... ¿Usted recuerda cómo era ese grito? No, la no puedo reproducir ¡Ay! Una cosa así ¿no? Queda medio, queda medio ahí, creo que Está bien Con esto no gano mucha fama si Pero lo, no, lo que es eficiente y que puede ser que espantes si quiere sí, decir, también agrone, es, efi adrones. es eficiente si ponemos eh, un cerco de armas, o dinamitamos el patio. Claro, por de... sí, podemos podíamos hacer esa y ahí cómo se llamaría, uno nunca sabe. Sí, sí. igual, y una so casa sé... tiene rejas y claro, <risa> y si, sí, ahí hay dinamita y bueno, campo minado ahí, una vez que usted se levanta, desactiva todo y puede andar caminando y puede eh, evidentemente es. la gente ya está eh, estamos de... de y no sé, este, entramos no sé de en si... esa paranoia de, de la inseguridad, de que ya de cualquier forma se quiere cuidar uno de los ladrones, es el tema de que todo vale A, o sea, de edad Y esto lo en serio, desde sí, armas, sí, sí. desde ¿De... un cerco electrificado, desde la, las minas, que yo yo. Y, digamos, todas esas cuestiones que lleva a la paranoia de, cada, de toda la gente, digamos. De la gente que también camina por la calle con miedo a que la roben. Y hay gente que tiene miedo por eh, cualquier cosa. Yo sí, te escuchaba es que eso, relacionando estos dos temas con... Eh, es una sensación, como decía nuestro compañero... ¿Sensación de inseguridad? Eso sí. decía la presidenta Bueno, pero escuche, así es, así porque eh, lo tenía escuchado un llamado de un oyente en el T8 Al día siguiente de las elecciones, el lunes eh, Y había una señora que estaba muy enojada Porque ella dice, llama ofendida a la radio Diciendo que no estaba de acuerdo con el nuevo sistema de votación La señora no estaba de acuerdo porque vivía en Rondó al 1600, decía Y la habían mandado a votar a la cerámica en palabra de ella, al medio de la villa. Ajá. Entonces la señora estaba enojada con el sistema nuevo porque le habían cambiado de lugar. Y dijo, yo que me cuido tanto durante todo el día para no meterme en la villa, me mandaron a goitar a la villa de la cerámica. Tuve yeah. que ir en taxi y volver en taxi. Eh... Yeah. Y esa es la paranoia de todo el mundo. La paranoia y un nivel de racismo y de, y de sí. y no, también, importante. no. importante. No. Y es que entramos en... Eso lleva todo, digamos. Por ahí la villa la más tranquila que hay, pero es una villa y... Ya barrio da... popular, no vamos a andar... Bueno, sí, es verdad, un barrio popular... Además yo le invitaría a la, a la señora a ir por barrios como Tablada, este que ahí ya me parece que al, la cerámica al lado de eso... Este, es un, no sé para los verdes sí, más o menos <risa> más o menos Yo no, no, o sea, este, no me gustaría que me se mandaba a vota la tabla pero eso, eso, eso, eso también pasa muchas much, muchas veces con los taxistas y esto lo digo de verdad que vos le decían de vas y no y, y por ejemplo nosotros queremos venir para el barrio y no no, no nos traen si nos dejan en el puente y nada no, para que si tomamos un taxi es para que nos traiga hasta acá claro. para eso caminar sí como dice, como eh, dice la nota de La Capital. Pero, Pero que estamos en plena entrevista. Sí, ¿Cómo sí, dice no, no, Cobri? No. Silencio para Cobri. Cuando hicieron la nota cuando se inauguró Ética, vinieron periodistas de La Capital y cuando publicaron la nota decía si fuera por el taxista nunca hubiéramos conocido la escuela porque nos dejó a mitad de camino. Exactamente. Eso es verdad. Muy por bien, eso los datos de la sí, producción son los hechos. Que... Pero eso eso eso viene. Yo mire digo cómo le voy atando todo este impresionante. Ayer me tomé un taxi justamente Y me he cruzado, yo creo que estoy en condiciones de afirmar el taxista más buena onda de la historia. Que después, comentándolo con otra gente, me, me decían que lo conocían. Yo me subí al taxi y automáticamente el hombre me ofreció un caramelo. O sea, una bolsa de butter toffee, de esos que se quedan en la encía. Al <risa> que se uno, hace todo chingoso. Uno, unos varios días se quedan ahí este, viendo a ver qué pasa. La cuestión es que me convida uno, me dice, mirá y tenés una revista si querés leer algo. El tipo compraba el gráfico, gente, así, la dejaba, como si fuese una sala de espera. Sí como una, una peluquería una peluquería, exactamente, el tipo dice yo eh, quiero brindar otro servicio dice, no puede ser que vos te tome un taxi y te diga no, que te chamullan porque yo voy a tal lado que a ese barrio no entro, que a tal hora no el tipo me dice yo a donde me dicen lo llevo y trato de que la pasen bien en el coso, le hablo, dice hay que cantar juntos, cantamos hay que comer algo, paramos, qué sé yo el tipo muy bueno, buena onda sí, y, me terminó dejando el número me dice vos me mandó un mensaje 15 minutos antes de que necesiten un taxi Y yo, yo, te, yo te paso a buscar una, está, una masa un verdadero allá hay gente buena hay gente la verdad canada, que me, hay gente buena. la verdad me dejó tranquilo yo este, creo que los taxitas son una raza aparte pero el hombre lo reconocía también pero, Le, claro, lo recono todos los taxitas son una hortiva yo quiero hacer otra cosa y seguro porque a nosotros muchas veces nos pasa de que por ahí salimos a a bailar y cuando tenemos que volver Es imposible que vengan para este lado Es imposible, es imposible. Así que Vivimos en un estado de locura E inconsciencia total Entre los taxistas que no nos llevan Entre y la señora que no quiere ir a botar a la cerámica Entre los cercos eléctricos Y entre los campos dinamitados y, y, Entre y, todo eso y... está la mezcla Exactamente Ya, yendo uh, Menos 5, faltan 5 minutos Vamos sí. a un tema musical volumen, nos pedimos Y así arrancamos Qu on se connaît longtemps, longtemps. On se fait confiance, on ne nous pas de différence certaine. Long time, longtemps. On est ensemble, longtemps. On se connaît, longtemps. On se fait confiance, nous, fait Long time. Sa yo sigo para que poco a poco todo vaya cambiando mucho tiempo. Va exargento, combinando mucho tiempo, juntostos en los mismos caminos, mucho tiempo, cruzando los mismos ríos. Paso a paso, poco a poco yo voy caminando. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa, Tomás. Se nos va a una emisión más, querido compañero Peluzón. con un poco de todo y con una mezcla de informaciones tomadas como la tomamos nosotros siempre. Digamos, con, con cierto un, humor y cierta seriedad. un también. toquecito de soda, <risa> si se quiere, para lo, lo serio. Usted sabe que lo encuentra la de 2 a 14. Este, aquí ahora nosotros intentamos <risa> hacer 14, lo que se puede. Perdón. De 12 a 14 no es este, la, eh, Aquí y ahora ah, sí. Y por eso la, la información ah, sí. La encuentran de 12 ah, a 14 ahora... En aquí ahora Nosotros tomamos la posta con un poco más de humor En estas sí. fría le tarde ponemos, que se vieron Le ponemos Toda el... la tibieza Esta tarde gris <risa> Solo medio raro sí, probar, no, La no tibieza importa. nunca Vamos de cuento, ver. acaban de llegar unas personas con la que después le vamos a estar contando de qué se va trata esta próxima reunión que tenemos. Hay más proyectos aquí en el territorio insurgente. Hay novedades folclóricas. Así ah, exactamente. Ya, se vamos, ya vamos a estar Me... haciendo la campaña Me de difusión y de convocatoria. Tomás, llegamos al final. Eh, esto ha sido plan. todo por hoy. Nos encontraremos el sábado que viene, cuando digamos que esto es la mezcla, por la 90.5. Despídase usted. Nada, así... lo saludo a usted. Lo quiero mucho. Muchas gracias. Chau, chau. Amen. Hey.